Estamos acá por el barrio Castelo, calle Ramos Mejía, y vamos a hablar ahora con una vecina, porque bueno, estamos en vivo y en directo, si es que me están tomando, y si no, también ahí les m a n d o unas fotitos, porque realmente la situación que está viviendo la vecina es bastante preocupante.、Eh, bueno, Betiana Noriega.、Sí. Betiana Noriega、eh, me va a comentar un poco acá. Bueno, lo, lo tenemos en imágenes. Están teniendo un problema bastante grave de cloacas, realmente tienen inundado todo el sector frente de la casa. Eh, y, el patio. Complica y el patio también. Bueno,、eh, buenos días, Betiana. Bueno, contame la situación ¿no? que están viviendo. Y esto lo estamos viendo desde el sábado, el desborde cloacal. Y sale de, de, de la parte de atrás,、eh, de la cloaca, de la entrada,、eh, porque tengo a, ahí mismo en la, en la vereda, pero dentro de mi casa,、eh, tengo al, un caño. Que debería ir afuera y al estar ese caño acá adentro se desborda todo, y así estuviera afuera también se desborda. Por lo que veo acá, bueno, y lo que me comentabas un poco vos también acá fuera del aire, esto es una situación que viene hace muchísimo tiempo desde que vos v i v í s acá y puntualmente desde este fin de semana que estás esperando、eh, alguna respuesta concreta desde Aguas,、eh, porque realmente has llegado a un extremo de que casi que no podés salir de tu casa, ¿no? Sí, es que siempre es así, ¿eh? No, no es que se desbordó un poquito y. No, se desborda todo esto. Y hubo un tiempo que llegó a salir de la rejilla del baño y de la ducha del baño. Bueno, ya eso no, no pasó y empezó a salir por acá afuera. Y tuvimos que hacer esa canaleta para que se vaya para ese sector que es enfrente, en el terreno de enfrente. Eso todo es, todo es fluido cloacal y, y ocurre casi siempre. No es que o c u r r e una vez cada tanto, no, casi siempre tengo la, el, el fluido cloacal en la puerta de mi casa. Bueno, para quienes nos están escuchando y bueno, si nos están viendo también,、eh, se siente bastante el olor. n o Imagino que, que vivir acá hace tanto tiempo con tu familia es una situación muy preocupante porque、eh, no es una buena calidad de vida n o tener la, la casa inundada delante. Eh, al nivel de tener que poner también、eh, ladrillos para poder salir, porque la entrada está totalmente inundada, que es lo que podemos ver aquí. En ese sentido, estás esperando una respuesta por parte de Aguas, me comentabas,、eh, donde ellos. es medio burocrático todo, ¿no? Tenés que hacer un reclamo, te dan un número. Comentame un poco, bueno, ¿cómo es la situación una vez que uno tiene estas problemáticas y se tiene que acercar a realizar un reclamo?、Eh, es, siempre es vía teléfono. Porque ellos en la oficina de acá de, de, de Agua r i o Negrina no reciben reclamos. Entonces ellos te dicen, te dan el número de teléfono o está en la boleta y uno tiene que llamar. Las veces que se desborda, uno llama y te dan el número de reclamo y a esperar. Ellos te dicen, tenés que esperar. Pero、eh, no, ellos pe no sé qué pensarán, cómo será el desborde. No, no, no tengo idea, pero si ellos vinieran, lo ven. Que es algo que no se puede vivir así. Cuando realizas el reclamo, ¿te atiende una persona o una máquina?、Eh, los días de semana es una persona, después es una máquina, los fines de semana. Bien, bien, y vos solamente comentás cuál es la situación, no hay una posibilidad de mostrarles, como estamos haciendo ahora, la situación en la que están. No, es narrarles lo que sucede y ellos te preguntan、eh, dónde sale,、eh, de dónde es el problema. Si es de dentro de mi casa, me tengo que hacer cargo yo. Si es afuera, pero esto es todo, todo de la red y explota todo acá adentro en el patio. Tatiana, ¿sos la única vecina que está atravesando por esto o conoces algún otro vecino que está por una situación similar?、Eh, hay una vecina más,、uh, más, allá, arriba, más allá abajo、eh, que también está igual. Yo ayer me comuniqué por, te por teléfono con el. Presidente de la Junta, y me dice que no soy la única, que está igual. ¿Y te dijo si han tomado alguna medida también de ellos como Junta Vecinal para presentar algún tipo de queja que tenga un poco más de fuerza? Sí, me pidió el número de reclamos, de los reclamos que he hecho, y que ellos van a ver.、Eh, sí, seguro que van a hacer una nota、eh, para que nos solucionen esto. Y la, en realidad yo nunca voy a tener solución. Esto siempre va a ocurrir. Porque siempre me enteré por terceras personas. Ellos nunca vinieron a mi casa,、eh, a Aguas Rionegrina, nadie de quien trabaja ahí.、Eh, nunca me citaron en una oficina a decirle, señora, ¿sabe qué? Usted nunca va a tener problema. O sea, usted siempre va a tener problema. Nunca vamos a tener una solución para el problema que usted está atravesando. ¿Por qué? Porque vivo en un bajo. Eso es lo que le dijeron a, a un asistente social y a un agente sanitario que vino un día en plena pandemia, que estuve así y peor,、eh, porque no, después nos avivamos de hacer el, la canaleta para que vaya todo eso para aquel lado. Y, en, a ellos les dijeron que, como yo vivo en un bajo,、eh, todo, todo viene acá abajo, todo. Todo desemboca acá abajo y voy a tener este problema. Bien, bueno, justamente vamos a poner un poco de contexto. Entonces nos encontramos en el barrio Castelo y estamos justo、eh, al lado de la ruta número uno.、Eh, lo, a lo que se refiere la vecina aquí, c o n que vive en un bajo, es que la casa está en un gran desnivel, ¿no? Al lado de la ruta.、Eh, se ve que están como construidas en un pozo. No es la única vivienda que está construida en un pozo. Es una casa.、Eh, tiene bastantes años. ¿Hace cuántos años vive usted acá? o c h o años.、Sí. ¿Esto es un plan? De viviendas del IPPB, que nosotros estamos pagando la, las cuotas de la casa. Bueno, en ese sentido, usted no sería la que tomó la decisión de realizar la casa en este lugar, sino、no. que es una casa que toma el terreno del IPPB y que luego se construyen a viviendo, ¿no? O sea, que la sí, solución sí. tampoco es como que, bueno, el vecino tiene que hacerse cargo por estar viviendo donde vive, ¿no? Claro, sí. Vino una,、eh, El año pasado vino Defensa Civil y me preguntó si esto era tomado. No le digo yo, esto no es tomado. Si、sí, estás viendo que es un, un plan de vivienda, y yo le digo, yo estoy pagando la casa, y si,、sí, p o r q u é y yo le pregunté, ¿por qué piensa usted? Porque está en un bajo, me dice, porque está en desnivel, no tiene el mismo nivel del cordón de la vereda, me dijo así, y no podemos hacer nada. Y se fueron, me dejaron peor que ahora. Bueno, Betiana, la verdad que、eh, una situación bastante preocupante, ¿no? Por, por la, que, la que están atravesando. El reclamo lo hiciste, el último reclamo, porque ya o sea, nos comentabas que hiciste un montón de reclamos, pero el último reclamo estás a la espera, por lo menos. Quizás de esta vez,、eh, yendo a los medios,、eh, se pueda llegar a una solución. Sí, que, que, vengan, que vengan rápido. O sea, por eso yo lo, lo, lo visibilizo a esto, para que vean que no es que es un pequeño derrame, sino que es, es algo. Es mucho, es mucho para, para una familia, para un hogar y, y que es casi siempre. Muchísimas gracias, Betienas, por estos minutos. Entonces, aquí en comunicación con Radio Encuentro y en TV también estamos en vivo por la televisión、eh, digital abierta y por el canal 12, mostrando ¿no? la situación en la que están atravesando esta familia aquí del barrio Castelo. O sea, complicado salir, imagínense vivir en esta situación con el aroma. Eh, que emana realmente el tema de las cloacas muy complicado. Uno se ríe por una situación de qué, qué, qué hacemos con esto, pero es muy preocupante que tengamos vecinos en nuestra ciudad que, que están atravesando por esta situación.、Eh, Betiana no es la única. En、eh, las últimas semanas hemos estado escuchando que un montón de vecinos、eh, están teniendo problemas de cloacas.